Bueno, eh, parece que la tercerización de la represión es un hecho, ¿no? Es un hecho, esto, hace rato que es un hecho, sí. Esto que aparecía, apareció en algún momento casi como una consigna, esa consigna de partido de izquierda dura, medio inescuchable, ¿viste? Pero en realidad este parece ser una realidad, ¿no? Hoy un amigo de esta casa, eh, Pablo Weisberg, eh, uno de los editores del, del periódico, del diario Buenos Aires Económico, eh, tuiteó... Este, a propósito de la represión que se dio en Chubut eh, contra la, los asambleístas que están contra la minería, dijo, bueno, esto que sucedió en Chubut me hace acordar a lo de Cerro Negro y linkeó a la nota que nosotros escribimos a propósito. Eh, y la verdad es que sí, ¿no? Esta cosa de que la policía no reprime pero tampoco hace nada para evitar que, en este caso, una patota... Sí, pato sí, hace algo, libera zonas. Bueno, sí, exacto. Para razón. que la represión ocurra. Claro, digo... En manos de terceros. Claro, termina como, no solo avalando, sino permitiendo que suceda, bueno, o como en Cerro Negro, que terminó sacando a los agredidos y no a los agresores, en este caso, este digamos, dejaron que la, que una patota de la UOCRA atacara a los asambleístas que estaban allí al, en la puerta de la legislatura de Chubut. Así que vamos a recibir aquí a, a Lucas... Eh, Lucas, bienvenido. Sí, a la retaguardia, ¿cómo estás Fernando TV y Mario Jiménez? Gusto tú. saludarlos a todos ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás apellido? Porque no te lo Fosati, Fosati, Fosati. Lucas. Lucas, eh, a ver, contanos qué, qué fue lo que sucedió concretamente. Y básicamente, justo en este momento estamos reunidos en la Unión de Asamblea Ciudadana del Valle Costa, que integramos la Asamblea de Ciudadana del Chubut y de la Patagonia. Este, nosotros venimos participando en la legislatura desde el primero de marzo con la apertura de sesiones para interponer y fundamentar nuestro rechazo a la mega minería, al fracking y a todas las actividades hidrotóxicas que contaminan en defensa de la vida, la aire, el agua y los territorios. En función de ello, hace muy pocos días habíamos presentado un amparo, una acción de amparo, acción de amparo ambiental y acción declarativa de anticonstitucionalidad, Eh, por eh, lo, el libre consentimiento previo informado los pueblo originario amparado en el convenio 169 de de organ, de, de carácter supralegal y en función de esto en defensa del agua la abogada presentante con el eh, con el vecino de pueblo originario eh, solicita que se inhabiliten todos los proyectos megamineros de toda la, de toda la provincia del Chubut por estar en plan clandestinidad y por eh, no constituir garantías e irregularidades. En función de ello, la reacción del gobierno al amparo fue inmediatamente la violencia, aunque la violencia ya venía instalándose por obra del ministro de Agricultura y Pesca, Jaguar, que había organizado y participado en la organización de un grupo llamado CIA a la mega con control ambiental. La cuestión que después del amparo, Se reunió el diputado nacional, Carlos Eliseche, con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en Buenos Aires y unificaron eh, la participación de más de 40 colectivos con gente de la UOCRA, de distintas ciudades y, y parte, creo, de otras provincias. Lucas, y bueno, y déjame... se presentaron en legislatura y golpearon con cadenas, con... Con, con todo lo que tenían palos, este, piedras a nuestras mujeres, a los jóvenes, a los niños, y bueno y es una acción organizada por el choque, con una acción liberada totalmente de, por parte del gobierno provincial y nacional y las megamineras presentes. Uh -huh. eh, te, quería interrumpirte un segundo para hacer un paréntesis que tiene que ver con remarcar, porque vos tirás un nombre, Gerardo Martínez, uno puede ir a la guía y encontrarse con miles, pero estamos hablando de un tipo que está comprobado que fue este hombre de los servicios de inteligencia del batallón del batallón 601 de inteligencia durante la última dictadura cívico militar, este es decir que bueno, no, evidentemente no se ha cambiado de bando y, y, y sigue del mismo lado, ¿no? Eh, en Chubut la, la cuestión de la digamos extendida, hay más de 100 proyectos mineros andando, es así? Sí. En realidad son 136 que figuran en la página oficial, de los cuales eh, 68 están muy fuertemente adelantados. Y hay uno que se equivale al Pascualama, que sería el de la cordillera chilena y argentina, en San Juan, eh, que le llaman el Pascualama del Chubut, que sería de plata, plomo y zinc, pero ellos no dicen de otros minerales estratégicos como el torio o como tierras raras, como, o, como por ejemplo el reño. Eh, además hay un gran proyecto de uranio que abarca Cerro Solo, Oro Nuevo, ya que hay una gran lengua de roca desde el Río Negro hacia el sur eh, por todo Chubut hacia la zona de eh, Santa Cruz que contiene uranio y minerales nucleares como el torio y otros. Esto estos, estos megaproyectos abarcarían según ellos 10.000 toneladas de uranio, cuando por ejemplo la ...Central de Energía Nuclear... ...que nosotros no compartimos para nada... Eh, locura, ...hablaba de 240 toneladas... Este, ...lo cual indica que... ...habría una actividad industrial... ...hidrotóxica... Eh, ...con alta utilización de agua... ...más de 2.000 litros por segundo... ...lo que equivaldría... ...a 200 millones de litros... ...en actividad permanente... Eh, ...utilización de más de 10 toneladas diarias... ...por cada voladura a la mañana y a la tarde, más todas las sustancias eh, tóxicas, peligrosas o susceptibles. Por lo tanto, estos proyectos son 138, pero hay más de 5.000 eh, permisos mineros, de los cuales hay muchos en situación de cateo, de explotación, algunos vencidos, otros ya pasados de, de ejercicio, pero digamos el territorio de es un territorio noveno, en propiedades y minerales de todo tipo, en el de inventario del mundial, creería yo, uh -huh. según la información que tenemos. Y volviendo a la represión, dentro de la gravedad del asunto, ¿cuál fue la magnitud de la, del ataque de la patota? Y fue una actividad prácticamente de la propia, como vos decías, de fuerzas de choque civiles pero organizadas por las organizaciones multinacionales megamineras porque había gente de Yamana Gol presente, de Pato e inclusive creemos que hasta hay gente que ha salido de algunos... Eh, unidades carcelarias también porque la forma en que golpeaban era matar realmente se salvaron varios vecinos por la acción de los propios vecinos el repliegue y por una mujer policía que que bueno que colaboró a pesar de la zona liberada y un policía que se ve que tenía humanidad y colaboró y varios vecinos que ayudaron pero en realidad pegaban con cadenas envueltas en goma y algunos con cadenas directas sobre las cabezas y sobre lugares determinados y seleccionaban inclusive eh los los las personas, por ejemplo, sé yo mi señora quedó paralizada de la situación en el medio ahí y bueno y y mi hijo alcanzó a a salvarla porque tenía una cámara que eh, se la destruyeron y con eso se protegió. Yo me protegí con una con una bolsa y bueno y los los pocos compañeros que Eh, digamos que eh, en sol más de 12 que fueron fuertemente golpeados más veinte eh, esos no alcanzaron a replegarse. Este, así que este sobre todo Matías fue fuertemente golpeado, tiene una herida muy honda de más de dos puntos, pero muy profunda que si iba en la parte más profunda del cerebro, realmente teníamos uno, dos o tres muertos. Ayer, pegaban con violencia, una chica se cayó y le pegaban, le pegaban con garrote. Yo estaba a 10 metros, eh, alcancé a llegar y, y, como es, pegaban, pero con una furia, como si estuvieran descontrolados y manejados por una fuerza eh, que no era controlada por su esencia humana. Realmente preguntas? como si fueran inhumanos. Eh, dos últimas preguntas quiero hacerte, ¿la policía no estaba en el lugar o estaba y no hizo la nada? La policía estaba protegiendo a los legisladores y, y controlando la legislatura y en ningún momento actuó, es más, vinieron a avisarnos que pasáramos y nosotros pasamos y directamente se nos vino la, la, los 300 personas con los garrotes y palos, porque lo que ellos quieren imponer, como no quieren plebiscito no aceptan el amparo no aceptan las acciones constitucionales eh, quieren imponer el extractivismo por la fuerza y la violencia como lo han hecho en nuestras provincias uh -huh. así que esta es, el, es la situación en este momento en Rawson nos están anunciando que para mañana llega una gran cantidad de de colectivos y micros de la de la de la, de las empresas megamineras y de la UOCRA. Esto también está amparado por una foto que se tomó Busi, el gobernador, con Gerardo Martínez de la UOCRA, uh -huh. Carlos de Liceche con la UOCRA y el ministro Jaguar. Es decir, eh, Vudú estuvo presente en Puerto Madryn el día sábado y domingo paseando con su mujer, su novia, su esposa... Y no es casual esto, estuvo organizado el vicepresidente de la Nación, Amar Boudou, y debido estuvo reunido con 26 intendentes, y en un video golpeándose el pecho les dice, defiendan el modelo, y a partir de allí comienza la violencia a Canchu. No es que, porque hasta anteriormente nosotros íbamos a la legislatura, y más las, las cuestiones folclóricas de cada movilización, cántico alguna cuestiones, digamos, de ese tipo no pasaban, pero acá corrió sangre, este, no hubo muerto porque realmente... este Y bueno, mañana marchamos, hoy es reunió Esquel, hubo más de más de 200 personas en una asamblea en la plaza pública, Esquel inhabilitó a la oficina comercial de la minera, eh, seguimos con la acción de amparo, seguimos pidiendo un inventario del agua y seguimos pidiendo una línea de base del agua en cuanto a los datos físicos, químicos, radioactivos, y también un dosaje en sangre para tener elementos comparativos de la situación actual antes del emprendimiento minero. Y estos días ellos quieren sí o sí sacar el marco regulatorio. Y la última pregunta sería cómo eh, cómo le cayó esto al espíritu de la Asamblea, digo, porque es, es duro, ¿no? Ustedes son... En general, vecinos, muchos de ellos quizás nunca hayan tenido militancia de ningún tipo y cuando se encuentran con agresiones de este estilo, me imagino que por algún lado les debe pegar la historia. ¿Cómo, cómo están de ánimo? Sí, el ánimo está alto porque hemos pasado grandes dificultades también. Ya había amenazas... Eh, había presentaciones, había dos amenazas una telefónicas, había una compañera golpeada por un comisario de seguridad del gobernador, un diputado Reyes con su secretario, el secretario golpeó al hijo de una compañera cantante de una vecina por sacarle una foto, está denunciado, el diputado de Rawson también, el secretario, golpeó a mi hijo y golpeó a otro joven de 17 años, están denunciados. Es decir, que la situación en la asamblea está firme, está alta. En este momento, eh, acá en Leuga, hay más de 40 estudiantes universitarios, vecinos de la localidad y de Rawson, reunidos en una reunión regional con gente también de la Meseta y Puerto Madri. En Esclé hoy hubo una asamblea y vamos a la marcha de mañana pacífica y democrática en Rawson. En Repudio, hoy hubo una marcha en el Epuyén, en la comarca andina. y el Y el 4 marcha todo Chubut como marcha tradicionalmente porque fue tomada la fecha del 4. El... Y el día 11 o el 9 se va a hacer un cierre provincial, seguramente acá en Trelew, eh, dado que la última sesión legislativa es el 11. Pero eh, según el diario Jornada, el propio vicegobernador anuncia que se va a aprobar, si no es ahora, más adelante, el marco regulatorio. Ante lo cual se liberaría una situación de liberación total al gobierno de las mineras en Chubut. Te agradecemos el contacto, Lucas. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Ese que hablaba era Luca Fossati de la Unión de Asambleas de Chubut. Eh, los vecinos están intentando, por todos los medios, que, que la legislatura no apruebe finalmente ese marco regulatorio para, para las megamineras.